Eh, hombre, la, la verdad es que fue un pleno inusual, no el de ayer. ¿no? Eh, un pleno al que no acudieron eh, Bildu-SPI. Bueno, la verdad es que para mí fue, lo digo con total claridad, fue una sorpresa. A mí me gustaría saber cuáles son las razones por las que SPI-Bildu no vinieron al pleno ayer. Ayer yo escuché a Juana Bengochea, por ejemplo, la portavoz del Partido Popular, que se convirtió también un poco, a lo mejor, en, en portavoz de los demás, pero yo es que desconozco sus, sus razones. Porque al final, ¿sabéis qué está sucediendo con, con, con estos debates? En que el gobierno tiene la obligación de ser transparente, de comunicar y de, y de convocar juntas para explicar cuál es su posicionamiento, y yo como alcalde tengo que enterarme por los medios de comunicación de las razones por las que estos grupos políticos no vienen al pleno. No me parece justo, ¿no? Superan límites y que no se puede aceptar, ¿no? Porque... Una cosa es el acceso telemático a cierta información, una cosa es eso, y otra cosa es la capacidad que tienen todos los grupos políticos de acceder a toda la información de este ayuntamiento en el momento que quieran y que precisen. Lo telemático lo tiene sus canales y hay que ir resolviéndolo porque tiene sus complejidades, ya veremos, eh, y están en ello. Eh, los... Pero la, la respuesta a eso, yo creo que no puede ser ausentarse de un pleno, porque... Sentarse de un pleno significa renunciar a representar a los ciudadanos. A mí me parece que es un asunto grave, ¿no?